Hoy un encuentro con el ministro Gali, el nuevo ministro de Desarrollo Social de la provincia. Ha habido un pedido de audiencia, este pedido ha sido aceptado por el nuevo ministro y obviamente las expectativas no, que se abren cada vez que se reinicia el diálogo. Un diálogo que se, va, se ha reiniciado varias veces en el caso de ATE, pero que después entra en conflicto por eh, incumplimiento generalmente de parte del gobierno y la situación se complica. Aldo, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Pato, un saludo. Bueno, igualmente. Bueno, eh, ¿con qué expectativas, Aldo, se asiste a este encuentro con el ministro Gali? Sí, la verdad que eh, siempre, como vos decías, ¿no?, que se produce un recambio de... De algún funcionario que, bueno trate, trata trata de, de, de digamos tomar la rienda un poco de de, de, un, de un ministerio bueno la expectativa siempre es um, eh, positiva la mantenemos en alto creemos que eh, los pedidos no siento que hacemos no o que hace el que hace el sindicato es un pedido que es bastante coherente en el sentido de que eh, ya sea por los trabajadores ya sea por por un montón de otros eh, de otras organizaciones también creo que el el, el, el tema de eh, desarrollo social es un tema muy sensible eh, no solamente para los trabajadores no sino para la misma sociedad más de todo este año no es cierto que que estuvo desarrollo digamos <coughs> es realmente para nosotros uno de los de los ministros en la cual eh, bastante retrocedió muchísimo el tema de las la de la política pública ahí en, en desarrollo social solamente en lo que tenía que dar no cierto para para la comunidad sino adentro no O sea nosotros queremos que fue eh, no eh, prácticamente el diálogo no existió en el primer momento así que nosotros realmente ojalá que no nos pase Que no, no, bueno, en este sentido, que vamos a ser positivos, eh, de llegar creo que nosotros, si bien tenemos una agenda importante, ¿no cierto?, reclamo que venimos acumulando desde hace desde hace tiempo a pedido de los trabajadores, eh, nos atraspieza, ¿no es cierto?, dos o tres temas fundamentales, que primero, ¿no es cierto? la situación del aumento de la precariedad laboral, ¿no es cierto?, el desarrollo social, que acordemos no que cuando eh, el exministro le entrega no sé digamos la que él renuncia eh, a distintas trabajadores no cierto de precariedad laboral en toda la provincia eh, habíamos eh, avanzado de alguna manera en regularizar esa situación y hoy, hoy tenemos un panorama no ciento de más de mil becas y bueno es un planteo El primero que vamos a hacer nosotros respecto de, de que estas becas, eh, la modalidad primero de la beca, no es cierto, tiene que desaparecer, no es cierto, porque en realidad la beca eh, está apuesta ¿no es para para una capacitación, para ayudar al trabajador, no es cierto, en poder captarse y mejorar, no como una modalidad de, de entrada, no es cierto, a un puesto de trabajo. Uh -huh. Claro. Eh, Aldo... Sí. La, la, la, la, la la reunión se hace en el marco de un anuncio hecho por el gobierno hace pocos días también de que va a pasar a planta no sé el número bueno. no es exacto habló de cuatro mil cinco mil empleados públicos eh, que revisten en calidad de contratados imagino eh, ustedes han dialogado sobre este tema o es la primera vez que van a conversar este este asunto con, con el gobierno no nosotros la, eh, digamos la primera vez por supuesto que llevamos este este planteo del pase a planta eh, que seguramente bueno eso trasciende la eh, la responsabilidad del ministro no sabemos que hay un borrador ya que están elaborando que se está por definir en esta semana o en la próxima ya el envío no es cierto por parte del ejecutivo para que el pase a planta se transforme y que sea votado en la Legislatura nosotros lo hemos pedido al respecto lo vamos supuesto con, con cada ministro que nos reunamos la necesidad que ate eh, no quede el ¿no, en de este análisis de este monitoreo porque creemos que eh, no puede ser no siento eh, otro pase a planta donde el único sindicato que que monitoreaba esto que participaban todas las decisiones pase a planta la del sindicato UPCN, que eh, eso fue uno de los pedidos más fuertes que vamos a hacer al gobierno, de que sí o sí, participación con respecto a este tema en desarrollo social, sí nos preocupa, pues, no solamente la precariedad laboral de los, los trabajadores becados, sino que hay muchos trabajadores becados que tienen más de 12 a 13 años de beca. Así que bueno, ahí vamos a hacer Eh, sobre algún pedido concreto eh, cómo regularizar esta situación no solamente el contrato cierto no sé, sino porque también el contrato es una una for precaria digamos de trabajo más de todo en una provincia donde se acuerdan no sé todo desde el paso antes cuando se hacen las elecciones no O sea hoy en día eso tendría que estar está establecido por ley Eh, después de seis meses un trabajador tiene que tener la tranquilidad de que se cumpla la ley para pasar pregunta permanente. Esto no se cumple. Y bueno, nosotros como queremos estar ahí eh, exigiéndonos esto de que este, los trabajadores tengan la garantía de la estabilidad. De la... Así que va a ser un pedido concreto. Eh, y el otro es el tema de los pues, Se sabe que Arroyo, en la gestión de Arroyo, se encargó en eh, forma así totalitaria así soberbia de, de despedir a los trabajadores tenemos nosotros dos trabajadores, uno en Cinco Saltos y, y otro en Barilón que fueron despedidos injustamente sin ningún tipo de razón y bueno, nosotros eh, pasamos el, el año Lobelo eso por suerte se pudo resolver pero no queremos ningún despedido injustamente no siento en, en el Estado y en Desarrollo Social, sí que ese es un tema que nosotros ya tenemos postura en, eh, en esto. Nosotros somos inflexibles en este sentido, no sé, sí, más de un año y, y medio prácticamente que estos compañeros, una de las compañeras fue despedida y necesitamos sí o sí que se resuelva esta, esta situación. Uh -huh. eh, los otros temas que ustedes habitualmente denuncian de infraestructura, de falta de personal, de falta de capacitación, ¿también va a ser tratado o formar parte de otro encuentro? No, nosotros vamos a plantear porque ya te digo, eh, eh, los compañeros, en las asambleas que hemos hecho, cada sector, ¿no es cierto? cada programa, nos no han dejado sus inquietudes realmente muy preocupantes. Hace un poquito tiempo, vos sabés que cuando, justo da la casualidad que asumía asumía el GALI, Eh, hubo un reclamo del sector no siento por ejemplo del proveedor del sector de Ecos donde realmente cuando uno escucha a los compañeros eh, en las condiciones que están trabajando es, es tremendo no siento no solamente el tema de la falta de recursos sino prácticamente siguen poniendo en su bolsillo eh, plata para la nasta para <coughs> para poder eh, tener elementos no siento para hacer los talleres bueno esta situación se repite en la mayoría de los programas, eh, eh, o sea que eh, como política, ¿no es cierto?, también de los programas nosotros vamos a plantear la necesidad de, de realmente formar algún tipo, buscarle una estrategia en la cual no solamente esté participando el cine, sino que puedan participar los compañeros para que ellos vayan definiendo también y Que, que ver el diagnóstico, ¿no es cierto?, que cada programa está atravesando. Uh -huh. También, por supuesto, nos preocupa a ver cómo eh, estas cuestiones de la responsabilidad del Estado, ¿no?, que la, la queremos dejar bien claro, eh, más de todo por, lo, por el acontecimiento que, que pasó con respecto a, a las responsabilidades, ¿no es cierto?, del de, de ministro Arroyo, en, en el tema, ¿no es cierto?, de esta carta de, de prostitución, en la cual nosotros queremos dejar en claro, ¿no es cierto?, la vulnerabilidad que tienen estos sectores cuando hay un Estado ausente, ¿no? Así que, bueno, en esto vamos a eh, firme en, en, esta, en el posicionamiento que vamos a llevar ahí al, al ministro. Uh -huh. Bueno, Aldo, comenzaremos después entonces a ver qué pasó y cómo fue el clima de este encuentro. ¿eh? Gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias. Estaremos informando ahí, obviamente, A ver la, las novedades que tengamos, ojalá que bueno. sean todas positivas. Bueno, Aldo, gracias por la comunicación entonces.